¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo viene tu suerte, ¿no? Porque has sonado en varios equipos. Nosotros hemos mencionado tu nombre en este mercado de pases, pero finalmente no pudiste arreglar ninguno por ahora. Sí, al final no no arreglé ninguno, no no se dio la posibilidad con ninguno de esos equipos, así que también ha de posibilidad unos equipos de afuera, en Brasil, Uruguay, que que tampoco eh creía que era el momento eh por ahí prefiero agotar las instancias acá para jugar la Liga Nacional y después si no, ver eh, de algo afuera pero, pero mantengo la la esperanza de que va a pasar la oportunidad acá Bueno, ¿y qué pasó que no has podido cerrar en ninguno de esos clubes que te han llamado? Bueno, no por ahí decisiones de del entrenador, por ahí decisiones mías eh, esos factores eh, también La, la temporada anterior fue una temporada difícil para todo el equipo y bueno, eso no no, no me favoreció tampoco eh, pero digamos, no nos dio las circunstancias eh, no se llegó a un arreglo así que eh, decidimos eh, seguir esperando eh, hasta que aparezca eh, una oportunidad que sea buena para, para el equipo y para mí Bueno, ¿y ahora cuáles son tus tiempos? Eh, ¿Qué esperas Tal vez que arranque el Super 20 y ahí ver si algunos equipos toman decisiones de cambios o incluso hay varios que están con fichas libres todavía. ¿O ¿Qué es lo que vos esperás? Sí, sí, por eso. Hay eh, equipos que están con fichas libres, hay eh, que todavía no, no han comenzado, ninguno ha comenzado a, a, a jugar, entonces eh, estamos esperando. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana, qué es lo que decide cada equipo para arrancar el sub 20 y, y una vez que arranque el sub 20 también obviamente va puede ser que haya cambios entonces eh no tengo no tengo ningún apuro ¿No es cierto? Yo eh voy a esperar que que salga una una oportunidad que, que sea buena eh puede ser ahora más adelante eh eso no no difícil saber cuándo cuándo será y si será también ¿No es cierto? No es cierto. Eh, hay que hay que ver si sale algo, pero yo por mi parte eh, tranquilo y trabajando para que si aparece la oportunidad estar preparado. ¿Lo ideal sería jugar en liga entonces? Sí, sí, sí, sí, eh, la idea es esa, jugar en liga, yo eh, me, tengo plena confianza eh, en lo que le puedo dar a un equipo, eh, también los equipos ya saben lo que yo le puedo dar, eh, ya me conocen bien. Eh, yo creo que, que puedo darle cosas y por eso eh, tengo el, el, la confianza de que de que puedo serle útil a, a un plantel así que la idea es esa no es cierto eh jugar en la liga y eh, cómo te encontrás desde lo físico eh, Me decías recién que estabas haciendo entre que estabas entrenando sí sí sí sí sí estoy entrenando muy bien acá eh, en un club acá cerca eh, de mi casa tengo el gimnasio la cancha eh, con un trabajo del para físico físicos eh, que le había pasado en la antena, desde Richard, así que trabajando bien, trabajando bien para mantenerme bien, ¿no es cierto? Esta es la parte más difícil, ¿no? Uno mantenerse bien físicamente para si llega el llamado, eh, estar listo, ¿no? Porque los equipos no no te pueden esperar a que te pongas en forma con ellos. Quizás por ahí sí la parte de básquet es lo que por ahí te lleva un poquito más, eh, pero en la parte física... Hay que estar, hay que estar listo y bueno esa, esa es mi idea. ¿no? Estoy, estoy, estoy bien, estoy trabajando bien y tengo que mantenerlo eh, en esta en esta época eh, para poder llegar bien eh, si llego a fichar en algún equipo. bueno ¿y qué evaluación haces, no, de estas dos últimas temporadas realmente complicadas, no, por todo lo que se vivió en Atenas y cómo ves el hecho de estos cambios de aire que aparentemente presenta el equipo cordobés. Sí, sí, fueron dos temporadas difíciles. Eh, la anteúltima estuvimos peleando las últimas posiciones todo el año eh, muchas de pelea por el descenso y sobre el final eh, el equipo encontró su juego y pudimos hacer una remontada y terminar la temporada temporada bien no la personal terminé también muy bien eh, jugando bien jugando mucho y después la última temporada Eh, ...fue otra vez complicada... Eh, ...con cambio de entrenador... ...cambio de jugadores... Eh, eh, ...entonces eso también... Eh, ...otra vez complicó el el equipo... ...el rendimiento... Eh, ...estuvo peleando otra vez abajo... Eh, ...así que fue otra temporada también... Eh, ...irregular a mala... ...y en lo personal también... Eh, ...no pude jugar mucho... ...tuve una lesión ahí por medio... Eh, que me tuvo afuera de la cancha entonces también el personal no fue una buena, te una, una buena temporada no pude jugar mucho, no pude agarrar ritmo de juego eh, así que la verdad es una lástima ¿no? porque uno en Atenas siempre eh, tiene la esperanza y quiere luchar por cosas importantes y no se dio y bueno el equipo ahora se renovó eh, buscando eh, cambiar un poco eh, lo que pasó en los últimos años eh, con jugadores nuevos, cambiar la, la mentalidad y bueno esperemos que que lo haya muy bien porque porque se lo merecen y bueno desde parte de afuera vos cómo ves este nuevo equipo que armó Atenas? Eh, muy bien muy bien me gusta el equipo eh, ha mezclado eh, buena eh, buena calidad de, de jugadores con experiencia jugadores jóvenes eh, buenos extranjeros es eh, un buen entrenador eh, me gusta me gusta el plantel eh, creo que tienen plantel para para pelear arriba Y ojalá, no es cierto, acompañen siempre el tema de las lesiones y todo eso que siempre un equipo se eh, tira abajo. Esperemos que este año no pase, como vino pasando la última temporada y que el equipo pueda mantenerse bien. Pero lo veo bien, lo veo bien. Creo que tienen eh, material para eh, perder las primeras posiciones. Gabo, la última por mi parte. Eh, ¿Qué opinás del nuevo formato de competencia? Bueno, uno como jugador, por ahí, no es eh, difícil, ¿no? Porque... Eh, por un lado, eh, sí, son dos torneos, y por ahí la gente para la gente le das eh, más expectativa, ¿no? Un torneo corto, eh, por ahí genera más expectativa, eh, otra final, eh, una clasificación al torneo internacional. Eh, pero bueno, el jugador sabe que el torneo importante es la Liga Nacional, eh, y eso recién empieza en diciembre. Eh, y es, es es más corta y por ahí estos estos meses sí uno el jugador siempre un ¿no cierto eh, quiere ganar y le va a apuntar a ganar el sub-20 eh, pero siempre tenés ahí atrás en la cabeza que eh, el torneo importante el que todos quieren ganar es la liga y es como se recibe en diciembre o sea que eh, por un lado creo que por ahí puede generar más expectativas en la gente con dos torneos, con otra, otra final, pero para el jugador me parece que el jugador prefiere jugar el el torneo más importante que es el que el que si ganas el que del que todos hablan. Gabo ojalá que la próxima nota sea con vos eh, confirmándonos la llegada de algún equipo, te agradecemos por tu tiempo obviamente y te deseamos lo mejor, bueno muchas gracias te agradezco el llamado suerte y bueno esperemos que así sea Bueno, muy amable por tu tiempo, ahí pasaba entonces Gabo Omícula hoy por hoy sin el club, pero bueno, tuvo varios llamados, está esperando una oferta que, que le seduja tanto a él como al club.